escuchando en la otra oreja. Y vamos a leer algunos de los mensajes que recibimos, por ejemplo, desde México, Gustavo Chávez Pavón dice, qué chido, sí si será manito, buenas noches dice. Eh, Damien, desde la costa aquí poniendo la otra oreja también, Carmen Capdevila desde desde Neuquén dice, Roque Dalton y Julio Cortázar. Sí, ya lo vamos a poner Roque Dalton y Julio Cortázar Qué lujo de programa Abrazos desde la Patagonia Rebelde Y Revolución Social Cariños, dice Carmen Capdevila, Alejandro Rodríguez Poniendo el puño en alto eh, Laura Desde Buenos Aires Faye, Yemay, También dice eh, Lili Desde el Gran Buenos Aires Isa de La Plata Poniendo la otra oreja John Castro desde Quito eh, compartiendo el programa Liz París y que suponemos que está en Mendoza, eh, escuchando este programa también. Eh, bueno, hay muchos, muchos oyentes. Vos eh, amigos. Eh, amigos, sí, amigos, amigos. Sí. ¿Te gusta Río? Sí. Pero este programa, ¿qué te parece? ¿Te parece bien? No sé. No me molesta, ¿eh? ¿No, no te molesta? Bien, bien. Una bueno, locura. Una locura, claro. Este, Está buenísima. ¿Está buenísima la música? te parece? Me encanta. Eso. Perfectamente, bueno. Siempre quería tener una. ¿Una música o una radio? No sé, lo que sí. vos... Bueno. Eh, eh, Sonia también escuchando... El programa Marta, la mamá de Lucía Pérez, eh, compartiendo este programa Marisa, eh, que no sé si está con Nora Cortinias, pero está escuchando el, el programa Polilla desde los alrededores de La Plata, supuestamente. David Tager, eh, escuchando La Otra Oreja, eh, Estela Bassi desde Mar del Plata, Ceci Celedón, desde México Silvia y desde Mar del Plata Bueno, hay mucha gente, ¿no? Basta de mensajes eh, Perdón, ¿cómo decís, Río? Basta de mensajes Bueno, entonces pasamos a la música, ¿verdad? Estás escuchando según La Otra Oreja La Otra Oreja Setentista Y estrella desde Guanajuato, en México, nos eh, el, la vez pasada decía ¿no? que le encanta Oscar Chávez, Violeta Parra, Víctor Jara y también eh, que le gusta Ali Primera. Bueno, y vamos a pasar a Ali Primera, este venezolano, eh, caraqueño, eh, bueno, este que... Fue hijo de pescador, un trovador maravilloso... Que, ...que murió, dicen que asesinado... ...por un extraño accidente automovilístico... ...no, en el 85... ...cuando tenía solo 43 años... Eh, ...bueno, un tipo muy comprometido políticamente... ...y que vamos a escuchar... ...un par de temas de Ali Primera... ...a ver... Agua Clara, Nicaragua, reivindicando la revolución sandinista. Ali primera, por la otra oreja. Y un día limpia Nicaragua para que la siembra pasible se dé. Nicaragua, Nicaragua, para que la sangre no vuelva otra vez No detener el corcel de tu historia, porque sembraste en tu vientre de gloria Los hijos que siempre te defenderán Y hagas al cielo para que tengas tus manos bonitas, llenitas de flores y hogazas de pan. Disparaste por la vida. Y hoy tu dignidad te dice que vuelvas a disparar Y alguna vez los desebelos No perturbarán tus sueños Y los fusiles servirán Para roturar los campos Para construir un gran barco que navegue airoso en el río San Juan Para roturar los campos, para construir un gran barco que navegue airoso en el río San Juan Lo madrugador, faro en un mar de tormentas, uño en alto ante la frentas y adigante, tugador, agua clara y carágua, lo difícil. Lo hizo tu cielo, porque el lago al suelo para matar tu pichión, volverás a ser el nido, pintarás de azul el cielo, con los azules balazos con que dispara el amor. tu destino de la mano de Sandino y de Fonseca tu amador de la mano de Sandino y de Fonseca tu amador Agua Clara Nicaragua por los azules balazos con que dispara el amor Placito Azul Collar de peonías Lluvia limpia, Nicaragua Seguimos con Ali Primera de Venezuela Madre, déjame luchar Por la otra oreja madre déjame luchar padre de Madre, como te adoro porque quiero a mi pueblo y tú me enseñaste a luchar por él tú me enseñaste a compartir mi pan a compartir mi amor A compartir mis sueños Yo quiero A compartir mis brazos Con los mismos que te abrazo Quiero abrazar a mi pueblo Madre Déjame luchear Madre Déjame luchear Tú me enseñaste a no matar las mariposas Que no cortara las rosas que en tu jardín cultivabas Fue aprendiendo poco a poco a querer a los demás Por los humildes madre déjame luchar Madre déjame luchar Madre Déjame luchar ¿Y por qué te acuerdas, madre? Que un día tocó a nuestra puerta Un niño pidiendo pan Y me hiciste que le diera Aquella camisa vieja con Que yo jugaba a mi y si Hicieras buena cristiana. Espero que tú comprendas que la lucha por los hombres no se hace por caridad. Madre, déjame luchar. Déjame luchar, tú me enseñaste a no matar las mariposas, que no cortara las rosas que en tu jardín cultivabas, fui aprendiendo poco a poco a querer a los demás, por los humildes madre, déjame luchar, madre, déjame luchar. Déjame luchar La otra oreja latinoamericana Bueno, muy setentista Ali Primera con su guitarra, ¿no?, cantando eh, sus canciones. Eh, y ahora pasamos a homenajear a Roque Dalton, que nos quedó pendiente la semana pasada, que mmm, escuchamos a Roque Dalton, a músicos escuchando, eh, narrando y cantando a Roque Dalton, Y hoy vamos a hacer. Eh, vamos a cerrar este tema por ahora. Escuchando a Roque Dalton por Julio Cortázar, ni más ni menos, y eh, al grupo Bohemia. ¿no? Eh, gracias a, al disco que hizo eh, Modesto López, que produjo Modesto López que lo tengo acá Roque Dalton en su voz Taberna y otros lugares eh, un libro disco maravilloso eh, bueno con un, unos temas increíbles no escuchamos entonces a Roque Dalton este guerrillero y poeta salvadoreño junto con Julio Cortázar que reivindicó el la posición revolucionaria y anti estalinista eh, de, de Roque Dalton Las palabras feas que narra Julio Cortázar Y el grupo OEMIA que nos canta palabras de amor Ahí, ahí estamos que apenas pudieron regresar. Así lo dijo Roque. Ahora ya lo sé yo. Así lo dijo Roque. Y por eso murió. Y escuchamos, ahora nos falló Julio Cortázar, pero ya lo volveremos a poner. Eh, intentaremos escuchar de vuelta a Roque Dalton por Julio Cortázar a altas horas de la noche y Chalarrasta en Poema de Amor. Los cambiaron el canal de Panamá Fueron clasificados como Silverbrone, no como Gold Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California, ellos son el Se pudrieron en las cárceles de Guatemala, de México, Honduras, Nicaragua Por ladrones, contrabandistas, estafadores, por hambrientos me permito remitir al interfector, por sospechoso esquinero Y por ser salvadoreños sospechosos de todos que llenaron los bares y burdeles de todos los puertos y las capitales de la zona, ellas son el salvador Ellas son el salvador Ellas son el salvador Son el salvador de máz en plena selva extranjera que nunca sabe nadie de dónde son Los reyyees de la página roja Los mejores artesanos del mundo cocidos a balazos hay cruzar la frontera muertos de paddurismos cortó al infierno de las bananeras. Los que lloran borrachos por el himno nacional, por el ciclo del Pacífico, o la nieve del norte, los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, los guanacos, hijos de la gran puta, los que apenas pudieron regresar, los que tuvieron un poco más de suerte, los eternos indocumentados. Nos hace todo, nos vendelo todo, nos come lo todo Los primeros en sacar el cuchillo Los tristes, más tristes del mundo Mis compatriotas, mis hermanos Somos el salvador, somos el salvador Somos el salvador Somos el salvador Somos el salvador Somos el salvador Buscandome líos La noche de mi primera reunión de célula llovía mi manera de chorrear fue muy aplaudida por cuatro o cinco personajes del dominio de Goya. Todo el mundo ahí parecía levemente aburrido, tal vez de la persecución y hasta de la tortura diariamente soñada. Fundadores de confederaciones y de huelgas mostraban cierta ronquera y me dijeron que debía escoger un seudónimo que me iba a tocar pagar cinco pesos al mes, que quedábamos en que todos los miércoles, y que cómo iban mis estudios, y que por hoy íbamos a leer un folleto de Lenin, y que no era necesario decir a cada momento, camarada. Cuando salimos no llovía más. Mi madre me riñó por llegar tarde a casa. Y llegamos al final de este programa Con una subversión De Carlos Puebla Hasta siempre Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso ser igual a la muerte Aquí se queda la clara la entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Escuchamos a... César y el grupo testimonial De Francia Desde la historia dispara, hasta siempre todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, llegará. revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu corazón libertario A aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante. Che seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con fidel te decimos, hasta siempre comandante aquí. Me queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, llegue de tu querida presencia otra oreja Buenas noches, jugamos Mariana.